Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El fiscal de la zona norte, Armando Agüero, justificó en la primera mañana de Radio Kermés que La Pampa sea una de las provincias con más detenidos de la Argentina por violar la cuarentena. Los números se han, se han, se han conocido para la ciudad de Santa Rosa unos 1.400 detenidos, para la ciudad de Pico unos 1.200 detenidos, 400 en la hacha y, y, y el resto de la provincia en las diferentes circunscripciones unos 40 o 50 más. Eh, localidades muy pequeñas estoy hablando, ¿no? Pero eh, los números de detenciones son asombrosos, tienen que ver con, vuelvo a decirte, individualmente si vos me decís 1.200 detenidos para una población de casi 100.000 habitantes que la, la circunclusión que a mí me toca, eh, no sé, representa el 1%, es, es poco. Ahora, si vos me decís 1.200 detenidos, te digo que debe ser la, la cantidad más detenidos en de la historia de la provincia de La Pampa, en 9 días o 10 días. El gobierno provincial reafirma los controles de precios, no solo se hacen en las grandes cadenas, sino también en despensas barriales, advirtió en periodismo turno mañana el subsecretario de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas. Lo que hemos encontrado en las grandes cadenas es, en lo que es precios, estaban bastante acorde a lo que el Estado había informado Nación. Eh, mm. Lo que sí habíamos encontrado, algún desabastecimiento sobre productos, y eso sí, se han labrado las actas pertinentes. Ah. En los comercios este, o despensas sí hemos encontrado ahí alguna variación de precios y bueno, estamos labrando las actas este, correspondientes a cada uno de, de los comercios o locales que, que se visita. La localidad de Intendente Alvear se encuentra en alerta por los casos de coronavirus que se detectaron en el sur de Córdoba. El Intendente Juan Cruz Barton dijo en radio que el mes que con tal de defender a su pueblo es capaz de pasar por encima de la Constitución. A modo de comentario en una charla se levantó la nota, obviamente es, es metafórico, yo ayer en una conferencia de prensa obviamente que es, es metafórico, tampoco es tan, es tan grande el, el tema, pero el tema eh, de tener casos acá tan cerca de la localidad, y con, bueno, realicó tan más complicado, y bueno, para el lado del oeste tan más complicado, al tener casos en Winca y que... Esta gente de Huinca eh, se movió en algún momento por el sur de Córdoba. Nos ponen alerta porque hay, hay varios casos y es una de las zonas, eh, no sé si escucharon ayer, que es una de las zonas de, de riesgo. El secretario general de la CGT regional, Francisco Fagiani, se mostró preocupado por la situación de los trabajadores y trabajadoras en medio de la pandemia. Elogió las decisiones del Gobierno Nacional. Seguramente eso mismo está sucediendo en otros sectores, Y probablemente es con, con empresas de menor envergadura, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. Y de menor importancia. Lo, de esto, lo que sucede es que, como, como es un, un gran grupo económico, entonces es lo que se... Pero la realidad es que esto sucede en muchos otros lugares, a lo mejor un pequeño. presidente, que fue claro los otros días, dijo bueno, que lo que se trata en este momento es de ganar menos. Branco Maidana, hijo de Jorge, veterano de Malvinas, recordó la guerra de 1982 en la víspera de un nuevo aniversario. Detalló a nuestro cronista de exteriores la propuesta Malvinas en tu casa, en homenaje a cuatro pampeanos. Un reconocimiento a nuestros héroes, a nuestros padres y a aquellos héroes que dieron su vida por defensa de la soberanía en esas tierras tan sagradas que son las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Generación Malvinas te propone Malvinas en tu casa para recordar la gesta y el valor de nuestro ser. Es simple el reconocimiento. Esperemos la llegada del 2 de abril a las 0 horas. Cantemos todos juntos el himno nacional.